Este viernes a las 21 horas en el Teatro Español se va a presentar Tita, se dice de ella, el musical. La obra está producida por Agustina Pulver r o la dirección teatral es de Nicolás Sosa y la producción musical de El Juancito Fadón. Las personas que interpretan esta obra son Guillermina Gabaza, Lucas Dixman. s Roberto Folgestein, Ezequiel Castillo, Santiago Gauna, Florencia Silva, Mía García, Lucía López Varela, a y e l e n Bataglia Baldomero, Evangelina b a e z y Magalí Gigena, que creo que nos estás escuchando, ¿no? Magalí, buen día. Buen día, sí, aquí estoy escuchando atentamente. ¿Cómo estás? Estamos escuchando a Tita, pero este viernes、eh, Guillermina Gabaza va a ser de Tita.、Eh, contanos cómo va a ser esta, este musical. Que por lo menos se, se, se plantea como el gran musical local. Y está buenísimo que no solamente haya cantantes, sino también、eh, actrices y actores en, en escena. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Bueno,、eh, sí, la verdad es que es una gran producción. Ahí te voy a hacer como una salvedad, porque la producción general del, de la obra es de la compañía v a p Claro, sí,、eh, sí, eso me olvidé que, de decir. Que integramos. <ríe> que integramos claro. Este, bueno, junto con Agustina Pool, Florencia Silva, Cecilia f e l g u e r a s y yo. Bien.、Eh, y Agustina es la autora y directora general de la obra. Bien. Y coreógrafa también, ¿no? Sí. Claro, sí, es la autora.、Eh, en, Digamos, en danza、eh, la, la nomenclatura de coreógrafo o compositor es lo mismo que decir la autor、okay. de la obra. ¿sí? Bien, bien. Este... ¿qué, ¿Qué se va a ver? ¿Qué, qué, ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya el, el viernes a las 9 de la noche al Teatro Español? Bueno, se van a encontrar justamente con un espectáculo que, que mixtura、eh, muy delicadamente、eh, distintas disciplinas escénicas. Como la danza, el canto, la actuación y la música. Así que, bueno,、eh, por eso decimos que esta nueva temporada de TITA, se dice DESA 2024, es, es、eh, un reestreno, porque eh, contamos eh, y le contamos a la audiencia que la primera versión de TITA fue estrenada el año pasado en el, en el marco del ciclo、eh, Arte y Democracia. Y, y este año hicimos una apuesta aún mayor, incorporamos este, mayor cantidad de escenas que tienen que ver con la canción y con la actuación. Y bueno, ahora Tita se dice e ella, es un musical hecho y derecho.、Eh, y bueno,、eh, la verdad es que la temática que aborda y también el despliegue de, de vestuario, de. de De ambientación y demás, hace que, que sea realmente interesante de ir a ver. Bien,、eh, ¿qué, ¿qué van a contar de, de Tita Merelo? Que, bueno, por supuesto que sabemos porque más o menos conocemos la historia, pero ¿qué quieren contar ustedes en ese musical?、Eh, nosotras decimos que esta obra es un homenaje a ella, porque consideramos que, bueno, es un personaje icónico de la cultura de nuestro país.、Eh, Y, y lo que intentamos es hacer un recorrido por los momentos más significativos de su vida.、Eh, bueno, contamos un poco de, de su dura infancia,、eh, después su ingreso a, a lo que sería la Noche de Buenos Aires, sus primeras actuaciones en el Bataclan,、eh, bueno, un poco de, de lo que sería la vida en, en, el, en el conventillo,、eh, el cambalache, que. que Que también rodeaba su, su contexto ¿no? social y económico. Y, y también contamos su, su, su, digamos, su ascenso como artista.、Eh, bueno, en, en los años más álgidos, la verdad que era、eh, la a r t i s t a de la Argentina, se la comparaba.、Eh, con Gardel a nivel nacional, entonces bueno, ella la verdad que、mm, llegó a un, a un lugar de, de iconografía de, de s u imagen, de su personalidad,、eh, y bueno, y además sabemos que, que tuvo una vida muy dura, sufrió muchas pérdidas,、uh -huh. amistades como d i c e p o l o que bueno, que fueron, que fue eh, su, eh, su amigo <ríe> leal, Este, que también escribió canciones para ella.、Eh, bueno, su amor con Sandrini. Todas esas facetas están relatadas en la obra. Y bueno, y el final de la obra es justamente la imagen de, de una tita icónica. Bien, una, una artista contestataria, una artista que no se quedaba. Con las cosas por decir, sino que la, las decía y muy bien. Y esto es una pregunta:、eh, ¿la primera feminista, aunque por esos años esa palabra no existía o por lo menos no se, no se manejaba en la, en la sociedad? Digo porque habla mucho de ella, pero también del derecho de las mujeres. Sí, en algún sentido,、eh, por más que no fuera expresado en ese, en ese modo, pero ella.、Eh, Accede a un espacio、eh, de importancia en un lugar que estaba、eh, destinado y estaba, digamos, guardado para que sea ocupado por, por los varones. Ya sea, digamos, en, en, en lo musical, en lo teatral,、eh, el tango era como este, exclusividad de los varones. Sí, el, el llanto del varón por la mujer. <ríe> Exacto. Y bueno, y ella.、Eh, se Hace a, a fuerza de, de esto, de, de, de su capacidad de, de, de hacerse valer, de, de, de, de estar bien plantada como mujer, en ningún momento tampoco ella、eh, hace, digo, reivindica su lugar de mujer,、eh, no es que se s o m e t e a las reglas que, que, digamos, que los varones, que Esa cultura este, patriarcal que, que, bueno, que era el tango proponía, y, y bueno, realmente se hace un lugar y, y consigue el respeto de, de muchas, este, muchas y muchos artistas de, de la época que, que ven en ella, digamos, este, nada, no, no solo su talento, sino su capacidad de decir. Claramente las cosas que tenía para decir. Bien, ¿cómo fue la elección musical de toda la obra de Tita para, para ubicarla en este contexto actual? La elección musical tiene que ver un poco con esta elección también de los pasajes que, que, que decidimos contar, ¿sí?、Eh, Hay algo de cambarache que tiene que ver con esta vida en el conventillo. Hay algo de s a m a r a a pasional que es como un tango icónico de, de, de mucha este, emotividad que tiene que ver con, bueno, con sus amores y con sus pérdidas. Ella tuvo una vida amorosa muy, con muchos altibajos que también le producía a ella en lo, en lo personal, en lo emocional.、Claro. Este, muchos altibajos pues、eh, bueno, también este bueno por supuesto se dice de mí porque esa canción es escrita para ella exclusivamente para ella habla b e tita y ella misma habla de ella、uh -huh. y es donde se posiciona como、eh, diciendo bueno no me importa todo lo que ustedes tengan para decir de mí para criticarme Yo soy esto, y así me ofrezco este, a la gente. Y bueno, creo que esa canción obviamente tenía que estar porque era、eh, es la reafirmación de su identidad、Bien. y de su personalidad. Bien. Así que bueno. Por, por eso es, se dice de ella, porque están contando la historia de Tita, ahora representada por, por Guillermina Gabasa. Sí, hermoso además, porque bueno. ¿Por qué,、si、qué es encontramos... Guillermina? A ver, está, está bueno. s b u e n o s o En este proceso, desde el estreno el año pasado hasta digamos, la, la, la ampliación y este, esta nueva propuesta de este año, se hicieron audiciones. Y bueno, Guille fue una de las personas que, que participó en la audición, que se anotó, que le interesó, que de alguna manera le, le, le, le, le pintó c u r i o s i a r ahí en, esta, en este lenguaje que por ahí no era... Tanto el que ella habita.、Uh -huh. <risa> Igual se、porque、había grabado、era. algunos tangos, la Guille. No, es así, por、claro. supuesto, tanguera es re tanguera, pero la diferencia es que ella、eh, habitaba desde el canto solamente y esta, nada, y esta propuesta realmente es un desafío porque esta, estar en escena, en, en condiciones de danzar, actuar y, y, bueno, y además cantar,、eh, bueno, es un desafío y bueno. No sé quiénes conocemos a Guisemina、eh, físicamente.、Uh -huh. eh, uno se puede dar cuenta que cuánto, cuánto parecido tiene a, a esta icónica morocha argentina que fue Tita Merelo. La, tita. Así que... ¿La, el, la música también va a estar en vivo, Magali. No, la música es、eh, pista, pero sí hay. Canto en vivo. Sí. El, sí, claro, el canto es en vivo, pero la música está, está grabada. Bien. Exacto. Bien,、sí. y Juancito estuvo ahí laburando, Juancito Fadón, digo. Sí, Juancito,、eh, Juan hizo toda la producción musical,、eh, por supuesto que todos los temas、eh, han sido,、eh, digamos, por más que trabajamos con pistas, han sido regrabadas con、eh, arreglos y con.、Eh, Versiones y adaptaciones que, que Juan Fadón hizo exclusivamente para el desarrollo de esta obra. Bien. Así que ha hecho un laurazo también en esta, en esta propuesta. Bien, así que vamos a ver a gente que estamos acostumbrados a verla cantar, también actuar y bailar. Por ejemplo, este,、sí. eh, eh, digo, va a haber cambios de vestuario y todo eso, está todo previsto eso. Sí. cambios de vestuario de escenografía gente que、eh, está acostumbrada a bailar cantando、eh, ah, gente、bueno、que está、eso. acostumbrada a cantar、eh, actuando y así así que bueno bien la es un, el e n c a z o bueno el, el, hice una de las figuras、eh, pero bueno el resto de, del e n s a m b l e las y los bailarines y actrices que, y actores que están en, en escena este, Tienen una trayectoria impecable y son talentosísimos. Así que nada, estamos、eh, desde el equipo de, de, de Compañía BAP, estamos orgullosas de haber construido este grupo, este elenco, que además、eh, nada, es un amor Bien. Eh, trabajar eh, con... en, esta, <risa> en esas t condiciones. Bien, contanos,、eh, aunque sea en dos o tres minutos, qué es la Compañía BAP. La Compañía BAP inicia.、Eh, Más o menos en pandemia, nos juntamos unas cuantas bailarinas、eh, que, bueno, que teníamos inquietudes en relación al desarrollo artístico de la danza,、eh, porque entendemos que en, en nuestra ciudad、eh, se hace bastante difícil、eh, vivir de, lo, de, de nuestro trabajo, que es ser artistas,、eh, en nuestro caso ser bailarinas.、Eh, Coreógrafas compositoras. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una producción artística limitada, porque sabemos que la danza es una hermanita menor y abandonada de las artes que no cuenta con, con espacios o con líneas de fomento propias. Entonces,、eh, bueno, los grupos artísticos nos hacen muy difícil.、Eh, Producir de forma autogestiva,、uh -huh. pero en este camino iniciamos bueno, con, esa, con, con dos ideas: una、eh, o con dos objetivos principales. Uno es este, el de la creación artística: el de producir, el de generar obras, el de generar espectáculos, producciones que, que sean este, accesibles al, al público en general.、Eh, Para difundir, para divulgar, para democratizar, para habilitar, para ampliar el acceso a los productos de, de danza. Y, y por el otro lado, tenemos un, un, otro objetivo que tiene que ver con, la, con lo que sería la, el activismo、eh, o la militancia, que es、eh, poder también llegar con lo que hacemos, con nuestro trabajo, al reconocimiento ¿no? de. de, de De, de nuestra labor como un, un trabajo como cualquier otro que, este, sí, que requiere... sea bien remunerado su... también. <risas> claro, que sea remunerado y que requiere también de sus espacios y de sus entornos para, para existir. Así que, bueno, en, en, esa, en esa idea, este, Compañía v、eh, a p viene m p r e n d i e n d o camino esta. Esta es la tercera producción o tercera obra que, que realizamos. La primera fue Mover en Plural, que fue Creación Colectiva. Bien. Junto con Tita, el año pasado en el ciclo Arte y Democracia estrenamos、eh, Dirección Obligatoria, que fue un gran desafío, porque es una obra de un coreógrafo, eh, bueno, desde、eh, oh, Buenos Aires, pero cuya obra había sido, había sido estrenada en el Teatro General San Martín. Y bueno. Con mucha relevancia a nivel nacional. Habla,、eh, una obra que、eh, retrataba un poco la sociedad de, de la dictadura. Y, y bueno, también fue un gran desafío trabajar con, con esos niveles de exigencia. Y bueno, en ese marco también estrenamos TITA y este 20 d 24 lo ampliamos. Para, bueno, para hacerla rodar durante todo este 2024. Bien. Bueno, Magalí, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. Y si te parece, invita a la audiencia para este viernes a las 21 en el Teatro Español, ¿no? ¿Es así? Sí, el viernes a las 21 horas en el Teatro Español. La boletería del teatro está abierta hoy este, de 8 a 13 y de 15 a 19. Mañana de 15 a 17.30 porque es feriado. Bien. Y Mismo a partir de las 19 ya pueden este, conseguir su entrada.、Sí. Y también lo pueden hacer a través de la página web de la Municipalidad de Santa、ah, Rosa, este, donde está el link para, para acceder a la compra、eh, online a, a través de tarjeta de crédito tarjeta de débito. Bien. bien, Magali, muchas gracias y bueno,、eh, que salga todo buenísimo el viernes. Vamos、sí. a estar ahí sentaditos mirando a ver qué pasa. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por comunicar. Por favor. Magalí Gijena es una de las personas que van a actuar en Tita, se dice de ella, una, un musical que está interpretado, va a estar interpretado por Guillermina Gabaza. Pero hay un montón de personas que van a actuar en este musical, donde va a haber música, donde va a haber actuación, donde va a haber baile, donde va a haber este, canciones en vivo y con una, con una puesta en escena. Eh, impresionante, por lo menos desde, desde lo visual y desde lo musical. Así que vamos a ver a, a Guillermina no solamente cantando, sino bailando y actuando. Así que viernes, 21 horas, en el Teatro Español.